Oíd mortales. Wow. Salud. Derestabilización. <risa> ¡Clínica! gobiernos, negocios, gestiones. Mm -hmm. ¡Voz! Oíd, oíd, oíd, oíd mortales. mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de oír Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro amigo Julio Pardo y a través de www.laretraguardia.com.ar con nuestra amiga Natacha Bianchi y si tuviera vacaciones, también colaborando Fernando Tevele. Tenemos eh, hoy un programa, Luis, con salud mental y salud física, de las dos saludes. Muy bien, salud, sí. entonces, brindamos. Vamos a tener música, música que elegí yo, que es a mi gusto porque estamos este en el mes de mi cumpleaños, así que, bueno, esta vuelta la elegí yo directamente. Y así cualquiera. ¿eh? Y sí, para eso, ponete bueno, un programa vos y ponete la música. Bien, eh, vamos a estar entonces con el doctor Leandro Mosna y vamos a hablar de trasplante de órganos. Él estuvo en las jornadas del Hospital Pirovano que se realizaron en el mes de agosto del 2017. Y bueno, muy interesante la nota que, que se pudo hacer con él. Y después vamos a hablar de la famosísima ley de salud mental. Uh -huh. eh, y vamos a hablar con la doctora Catarina Galati. Así que vamos a ir escuchándola en sus distintos comentarios acerca de esta ley de las cosas que nos va a contar. Desde ya que vamos a tener música, música de Serrat, música italiana, música con Fito Paez. Así que si les parece, vamos al primer cortecito y vamos directamente con el doctor Leandro Mosna. Bueno, vamos, eh, hacemos una pauta, una cortina y volvemos en... ¿Oí? Mortales. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¡Papá! ¡No está listo! ¿Qué pasó? ¡No, no le entra, entra la malla! Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Uno de los actos de amor, uno de los actos que, que tienen que ver también con el amor es cuando se produce la donación de órganos, ¿sí? Y yo les había dicho que, bueno, que, que quizá eh, con el doctor, este eh, que íbamos a hablar de trasplantes, nos pasaba como con la obstétrica, por ahí está en el medio de un parto y no la podíamos ubicar, o el doctor estaba con un trasplante y dale que nos pasó eso, pero terminó el trasplante y, por suerte, tenemos en línea al doctor Leandro Mosta ¿No es así, doctor? Hola, Cristina, buenas noches, ¿cómo andas ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias Disculpame. por... Pero, Pero ninguna disculpa, por favor, por favor. Bueno, gracias. Bueno, y, y eh, nos conoce o sea todavía personalmente, a lo mejor nos conocemos con el doctor personalmente, pero no nos recordamos porque hemos trabajado en el mismo hospital. Pero sí. teniendo en cuenta que en agosto están las jornadas proyectándonos a un hospital de alta complejidad, en el hospital Pirovano. El martes 22 a las 8 y 30 hay una mesa redonda en donde el doctor va a estar y se habla de procuración y trasplante. Y yo digo una cosa, doctor, ¿qué es un trasplante? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el trasplante? Sí. El trasplante es un, un tratamiento, una, una terapia que permite básicamente que la, que la gente con enfermedades graves, con disfunción de órganos, una, una disfunción de órganos que no funciona más, sea cual sea, pueda seguir viviendo a través de, digamos, de una operación donde se le, se le, se le pone un órgano de otra persona, ya uh -huh. sea que ha fallecido o, o que está viva. ¿sí? Uh -huh. Está. Eh. Y hay un proyecto de, bueno, hospitales 2030, en donde sí. habría, digamos, la posibilidad, o justamente el proyecto de que se pudieran hacer trasplantes eh, sí. en distintos hospitales, ¿no? Sí, el, el, el trasplante ya es, es, es una terapia, un modo de tratamiento que ya se hace en el hospital público, ¿sí? es el, el hospital el hospital Argerich tiene una larga, una larga historia, uh -huh. pero bueno, eh, eh, ahora estamos con, con, con, con un proyecto nuevo, como decís vos, el proyecto 2030, como para, como para tratar de, de, de, de ver si se puede ampliar es, es, esta, digamos, esta oferta, esta modalidad a la, la población mediante, mediante la apertura de, de, de algún otro programa en, en En, en, otro, otro hospital público también. Uh -huh. eh, bueno, en este caso, en este caso el pirobano, que es el hospital donde, donde yo me formé, ¿no? que quiero tanto. Uh -huh. Y eh, vamos, vamos a hablar de algunos temas que, porque la verdad sí. que el tema trasplante nunca lo, lo charlamos en el programa. Uh -huh. Y no sé, cosas que, que se me ocurren. ¿Todos podemos ser donantes? Sí, sí, todos, todos podemos ser donantes. Esa es una Una voluntad, es la voluntad de cada persona, uh -huh. eh, que, bueno, que lo, lo, lo puede, básicamente, el, el, para ser donante, alcanza con solo con solo expresarlo, ¿no? Lo, uh -huh. lo Cualquier persona que lo exprese puede ser donante. Bien, un niño puede ser donante. Sí, también, pero bueno, tiene que serlo a través de la, de, obviamente, de la potestad, de, de la decisión de, de, de sus padres. Uh -huh. Uh -huh. Bien, y... Hay eh, cosas que uno dice, bueno, le, le, dona, le dona el corazón, es el corazón entero. Y hay sí. cosas, hay pedazos, perdón, no yo hablo a, no, simple. No, está bien, las válvulas. Las válvulas pedacitos del cuerpo, sí. por ejemplo, del hígado. Con un pedacito del hígado alcanza para... Sí. ¿Es sí, así? El hígado, depende de qué órgano, ¿no? El, sí. El hígado es un órgano que se regenera, uh -huh. que cuando uno lo, lo, lo corta, digamos, de manera adecuada, crece nuevamente. Es un órgano que permite realizar trasplantes, trasplantes parciales, llamémosle así, eh, eh, partidos. Eso eso lo que permite también es que un donante vivo pueda donar un pedacito de hígado. Uh -huh. eh, y también en los, dola, en los donantes fallecidos, de un hígado se puede partir y, y, y, y darle una mitad a un receptor y otra mitad a otro receptor. Eso va a depender del caso, pero es posible, como decís vos. Uh -huh. Uh -huh. Y uh, uh, siempre está el mito este de Cuando una persona está, sí. eh, lo voy a decir eh, claramente, sí, suficientemente sí, sí. muerta como para que se transforme en donante y no lo estén donando Mi, antes de que se muera? Mira, eso es un mito un mito de largo, digamos, con larga historia. Sí, la, la realidad es que la muerte es una. Uno se muere cuando el cerebro se muere. La la, la, la la función cerebral es irrecuperable esto se, se determina por un montón de métodos métodos desde clínicos hasta métodos de imágenes con aparatos ¿sí? esto es todo un, es toda una ciencia ¿sí? el diagnóstico de muerte cerebral está muy avanzado en todo el mundo es digamos estándar no no hay margen de error con eso lo que por ahí la gente, la gente a veces lo que alimenta el mito es que uno puede tener muerte cerebral pero con las máquinas ¿Sí? con los respiradores, con, con las medicaciones, se puede mantener el corazón latiendo, ¿sí? pero con el cerebro está muerto y esa persona está muerta. Uh -huh. eh, por ahí eso eso eso hay que aclararlo porque mucha gente piensa que porque el corazón esté latiendo mantenido por por médicamente, con la tecnología, que la persona está viva y en realidad no es así. Uh -huh. O sea que uno está muerto cuando el que se murió es el cerebro. Exactamente. Por más que lata el corazón. Exactamente Bien Luis, ¿querías pasarle una pregunta? Sí, buenas noches Buenas noches tal? Luis eh, No, respecto a, a, la, a la donación de órganos sí. eh, Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Buenos Aires Cada vez que hay elecciones Ahora no me acuerdo si la última vez lo vi eh, O no estaban Generalmente hay gente eh, aprovechando la masividad Para ofrecer, o para poner Quien estaba voluntario para... Para donar. ¿Esas campañas sean son eficientes? Se, se, vamos a decir, entre comillas, se recluta eh, personas que quieran donar. Mirá, la, la, la, desconozco el tema político, ¿no? yo estoy más del lado de la parte médica. La, las campañas de donación se hacen todo el tiempo, sí de, de parte de los organismos de los gubernamentales, de, de, bueno, de trasplantes, de y después está bueno, la jurisdicción de, de Buenos Aires y otros trasplantes de Buenos Aires. Continuamente hay, hay, hay campañas, con, eh, ahora, bueno, bueno, eh, en, digamos, se abren estanes donde la gente puede ir, informarse y declararse donante, de, anotarse como donante, eh, la, la, la utilización el tema este que me decís vos, Luis de la, de, la, de la utilización política No, no, no, no digo ah. utilización política, ah. sino que se aprovecha, yo lo he visto algunas sí. veces en sí. las escuelas poner sí. personal para este que, que eso es directamente evidentemente lo de autorizar y no, de, a... no debería, no, de, no debería ser así, la verdad que Claro. Sí, sí, yo sí, lo he visto sí. veces que estaban ahí personal sí. del sí, INCUCAI sí, si el, el, el acto de la donación es, es un acto que, que no, de, no debería contaminarse absolutamente con nada porque es, es, es un acto de amor que, al amor máximo, ¿no? con, con el prójimo. Seguro. El uh -huh. eh, eh, bueno, pero bueno. Sí, si me permiten, yo estuve sí. alguna vez como en una... Eh, hubo una invitación desde sí. el gobierno de la ciudad, no me acuerdo ya qué año, pero sé que fue la elección en donde ganaron los votos impugnados. Luis, vos en eso por ahí te puedes acordar más. Eh, ¿En dónde? ganaron los votos impugnados. ¿En qué elección? En ¿En un, el... Creo que fue, qué sé yo, cuánto hace. Y ah. yo me acuerdo que me habían dado un curso, yo como personal de salud había concurrido sí. un curso en donde se me explicaban algunas cosas de la donación y sí. yo también charlaba con la gente que circulaba, digamos, por la escuela, que iba a votar. Y dije, bueno, usted sabe que usted puede ser donante, que si usted quiere, que ti, ti, ti. ti. Pero como parte de una cuestión de información, ¿eh? no tenía nada que sí. ver ni con la política, ni con lo partidario, ni... Era como una cosa, pero que después quedó ahí, no no se volvió a, mm. a hacer. Y hoy lo que hay mucho por las redes son, por ejemplo, la persona que abraza a la otra persona porque escucha el corazón de la persona que falleció. Y sí, sí. ¿No? y por ahí esos golpes así como de emotivos Mirá, son... Yo, oh. Hoy en día el fenómeno, creo, creo, esto es una opinión personal, el fenómeno sí. de las redes sociales influencia en absolutamente todo, ¿no? Sí. Y, sí Y el tema del trasplante no, no está exento de ello. Uh -huh. Totalmente. Creo, yo creo, yo personalmente creo que son útiles. Creo creo que puede mostrarle que, que, que bien utilizados puede puede puede difundir, puede difundir, pero creo, creo que por ahí todavía hay que explotarlas más uh -huh. en ese sentido, pero pero bien utilizados, ¿no? Con campañas serias, con, con cosas o cosas que, que, que realmente expliquen a la gente de, de qué se trata esto, claro. ¿no? para, para desterrar un poco por ahí los mitos de los que me hablabas hace un ratito. Sí, por justamente eh, esos mitos, hay algo que también a mí siempre me quedó la duda, eso de que es un mito o está por la ley regido que, por ejemplo, yo soy donante, ¿no? Yo sí. he puesto que soy donante, sí. más allá de si lo que tengo yo algo sirve para el otro, pero eh, <risa> si yo me muero... Sí. A pesar de que yo puse y en mi documento dice que soy donante, si hay un familiar mío que dice que no, eh, sí. ¿cómo bueno, es? Mira, porque entonces en práctica, no tiene nada que ver la, la, mira, la, la decisión personal. No, no, bueno, eh, eh, sí, eso es un, es un tema, es todo un tema que lo planteas, y está bueno que lo plantees, porque por más que vos decías, en la práctica, mm. en la práctica uno cuando los organismos de procuración hay algún fallecido que está en terapia, entonces van y se acercan a la familia para, para preguntarle, para entrevistar, a ver si es adelante Cuando hay un familiar que no quiere, se respeta mucho eso. Eh, entonces una una negativa de la familia es un no. ¿sí? Claro. Por eso se hacen por más que vos en, en vida haya dicho que sí, por eso se hace mucho hincapié, ¿eh? tenemos que hacer mucho hincapié en que hay que hablarlo esto con la familia, uh -huh. o, o con decir, bueno, sí. eh, es un tema feo, ¿no? Uno, uno, uno, a uno no le gusta hablar del, del momento que va a morir, pero uh -huh. bueno, así, yo quiero que se respete mi voluntad, yo soy donante, por favor, o sea, es un tema que hay que hablarlo, claramente. Claro. Porque muchas veces pasa, esto es un, una cosa que pasa muy seguido, que la, la familia, a, a, hay un fallecido, la familia, los que están presentes, tres o cuatro están todos de acuerdo, bueno, y se, se, se va adelante con el proceso de de procuración y a último momento aparece un familiar que vino de no sé dónde que, que no está de acuerdo con la donación entonces ah, sí. eh, no se dona pero claro. yo estoy, estoy de acuerdo que sea así, porque uno no puede en un momento tan doloroso crear un conflicto familiar tampoco, entonces creo que la mejor manera es que quede bien claro cuando uno es en vida expresar su, su sus ganas de ser donante, ¿no? Claro, claro, claro, claro. Y bueno, eh, doctor, vamos a seguir sí. en comunicación en otros programas porque este tema, sí, como no, recién empezamos. Engasamos. Pero nosotros siempre nos gusta preguntarle a la persona, en este caso a Leandro, eh, cómo es que Leandro Mosna quiso ser médico y trasplante y dedicarse a los trasplantes, ¿por qué? <risa> Mirá, eh, médico, no sé de era, bueno, mi, mi, mi padre es médico por ahí vino por ese lado uh -huh. y después en la, durante la carrera me fui me fui enamorando un poco de, de, de lo que es la cirugía general ¿no? de la cirugía general, fue por, como por paso, entonces hice la residencia de cirugía general y en la cirugía general ya en la residencia me fue gustando mucho la cirugía grande, la uh -huh. cirugía compleja la cirugía que salva vidas no, no, la cirugía que hay que hacerla y sonoras, y bueno, y encajaba perfecto eh, el trasplante, ¿no? Así uh -huh. que después de eso decidí formarme el de trasplante. Bueno, me fui a Estados Unidos, eh, estuve allá tres años, y bueno, he vuelto acá para, para trabajar en Argentina. Bien. Bueno, vamos a seguir charlando este tema, Por porque o sea, a mí se me siguen ocurriendo tantas cosas que... Y que, que no quieran, nos va a alcanzar sí, todo el programa. Para hablar con ustedes, la verdad es que son muy amables. Bueno, y nos conoceremos en el hospital, seguramente. Sí, sí, sí, nos vamos en las jornadas del 22 de agosto. Sí, 22, 23 y 24, y el 22, 22. inauguran con la mesa de trasplante. Con la mesa de trasplante, están todos invitados. Genial. Bueno, doctor Leandro Mosna, muchísimas gracias. Gracias y... a vos y a Luis por, por, eh, por invitarme a participar de, de, de su programa. No, no por, nada. por favor, vamos a seguir charlando. ¿eh? Un bueno, beso y gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, chao. De alguna manera tendré que olvidarte. Suerte que sea, no es fácil ya saber. Me faltan las fuerzas Ha sido muy tarde Y nada más Y nada más Apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento Qué Que fríes la cera de un beso de nariz. Cześć! Con, con la doctora Catalina Galati. Eh, Catalina es abogada, especialista en salud, ¿no? Sí. Trabaja, es una trabajadora del hospital pirobano, por ejemplo, ¿no? Y trabaja como abogada, o sea, dentro de los hospitales, aparte de haber médicos, enfermeros, fonobiólogos, kinesiólogos, psicólogos, bla, bla, bla, también hay abogados. Oh. Bien. Y hoy vamos a hablar de la ley de salud mental. Ley de Salud Mental. Eh, ¿Por dónde vamos a empezar? Me, me preocupa, bueno, varias cosas, uh -huh. pero bueno, está dando vueltas el proyecto de, de la nueva reglamentación de la Ley de Salud Mental que va a salir por un decreto presidencial. Uh -huh. Asusta, ¿eh? Como uh -huh. primera medida asusta, primero porque tenemos una Ley de Salud Mental que si ustedes me permiten, yo creo que una vez hablé de uh -huh. esa ley sí. acá, conté historias de gente de carne y hueso, que a, que a través de esta ley, bueno, pudieron hacer una vida mejor. ¿no? Eh, yo creo que muchas veces les he dicho, las leyes son perfectibles, Ajá. ¿verdad? Todas sí. tienen sus cosas, sus reglamentaciones, pero realmente esta ley de salud mental del año 2010, que fue aprobada por el Congreso, que fue acordada, que fue realmente valorada como una ley este, de vanguardia y modelo eh, por órganos internacionales, ah. por la convención de los derechos de, la gente, de las personas discapacitadas de las Naciones Unidas. Con estas reformas que quieren hacer, esta es la opinión de la doctora Galati y voy a, a tratar de fundamentarlo, creo que retrocedemos y empezamos nuevamente a ver objetos ah. de derecho. Es decir, si nosotros empezamos a volver a, a charlar sobre algo que hemos charlado mucho, Cristina, sobre esto eh, Esto no es en contra de los médicos, ni que uno quiera sí, sí, este, sí, tener sí. un... Como cuando hablábamos del paternalismo, ¿te acordás? Uh -huh. Paternalismo versus autonomía de la voluntad, ¿vos te acordás de eso, no? Sí. Que todo el mundo parecía que estábamos en contra de, del profesional médico, y no es así pasa por otro lado el paternalismo y la autonomía de la voluntad. Pero nosotros tenemos una ley de salud mental que en su artículo tercero define qué es la salud mental. Entonces, si te dicen que tenemos que entender por salud mental un proceso, un proceso que está determinado por componentes históricos, uh -huh. socioeconómicos, uh -huh. culturales, sociales, ¿sí? biológicos y psicológicos, y que tenemos que tratar de que todo eso para la preservación y para el mejoramiento de esa salud, de ese padecimiento mental, vos tenés que coordinar y hacer una dinámica con un montón de, de ciencias o con un montón de interdisciplinas para La rehabilitación, necesitas musicoterapia, necesitas terapistas, necesitas enfermeros, necesitas psicólogos, trabajadores sociales, una red de contención, ¿sí? Si ahora vamos a hacer de esto, vamos a excluir toda esa terapia y vamos a tener un concepto solamente biológico, entonces vamos a rehabilitar Eh, el concepto médico hegemónico uh -huh. ¿verdad? Y, y sabemos que es histórico ¿no? si uh -huh. volvemos a reinsertar los manicomios pero los llamamos de otra manera vamos a llamarlos hospitales especializados sí, no especializados no, ¿no, especializado, fíjate ¿eh? en psiquiatría y salud mental es Eso decir, mismo. ¿esto qué, qué, qué es? parece como si estuviésemos peleando que psicólogos, psiquiatras Y, y permítanme otra cosa, que estamos también haciendo, eh, ¿tiene importancia o fundamento la industria farmacéutica? No. Digamos, no podemos desconocer el poder de la industria farmacéutica. Sí. El otro día en la marcha había un cartel ¿no? donde decía que no te callen con el clorazepam. Uh -huh. Es decir, la ley de salud mental habla perfectamente de cómo medicar y quiénes medican y cómo Porque durante mucho tiempo, ¿por qué medicabas? A pedido de familia, ¿no? Sí. Para mantenerlo tranquilo, para que no jorobe. Entonces, alguien claro. estaba completamente zombie. Entonces, uh -huh. estamos cambiando el concepto. Y además, ojo, no estamos pasando por el Congreso. Entonces, claro. también me pregunto esto. Una ley... Una regla, un decreto que vaya a reglamentarla puede estar en contra de los principios básicos de esa ley de salud mental y del código civil, porque no nos olvidemos que tenemos la modificación del código civil, donde habla perfectamente de lo que es una internación, es decir, no empecemos otra vez a querer ocultarlos. Claro, claro eso, eso es lo que iba a preguntarte. Ocultarlos. Porque, porque eh, una ley que como vos decís, y más o menos el, el concepto general es que es una ley positiva, una ley más o menos interesante. Exacto. ¿Cómo puede ser que al reglamentarla diga todo lo contrario? Es imposible. ¿No? ¿Cómo? Como, bueno, ¿Qué artilugio? Yo creo que estamos en, en el revés. De, porque ah, además es más peligroso, Luis. Y, y mira lo, lo que fui a decir, ¿no? Pero eh, esta nueva ley, que además daba tantos de hecho ya te digo, siempre... Eh, entendiendo a la persona por capaz, mm. con algunas limitaciones, con algunas inhabilitaciones, sí, pero siempre con la capacidad, siempre para poder escucharlo, siempre para poder oírlo, siempre tratando de que consienta ciertas cosas. Pero vos fíjate, lo, a mí lo que más me preocupa, estamos nuevamente con el concepto de peligrosidad, Claro. eso es terrible. Porque la ley hablaba del riesgo cierto e inminente. Es el aquí, ahora, que una persona, por un padecimiento, por algo, por una circunstancia, por la droga legal o ilegal, en ese momento podés estar en riesgo vos o un tercero. Mm. Pero si otra vez empezamos con la peligrosidad, a mí me parece que eh, estamos en un momento muy feo de esto. Claro. ¿eh? otra vez los lugares donde eh, las granjas donde encerrás a un pibe ¿no? para, para sacarlo de la droga, para rehabilitarlo claro, porque es un además, vos hablaste de eh, el negocio de, de los laboratorios no sí. que, que estará ligado a esto pero también estará ligado a eh, el negocio de, de las empresas o de las clínicas privadas porque imagínate que eso significaría que El Moyano, el, el ¿Cómo se llama? El, el Borda, el, el Tobar el, García, el Melchor Tomar, Romero. Este se quedarían, este, primero que ya están obsoletos desde el punto de vista de edilicio, infraestructura y demás, pero además perderían la, la capacidad de poder. Bueno, el, el Open, ¿no? ¿Cómo se llama? El, el, Opel. el Open. ¿no? Claro, donde desaparece gente, donde claro. aparece gente que después no tiene un riñón. Y es un... ¿No? Bueno. Ahora, yo te entiendo, pero eso es para la gente que tiene dinero. Es decir, tal vez yo tenga bueno, dinero, eso, claro. tenga un hijo que tenga un problema y lo meto y total yo pago y en una ah. de ellas no se entera nadie. Ahora, los más vulnerables van a esos lugares. Vos fíjate que después yo, yo quería hablar de esto. Hay una denuncia este, por comida, menú fijos, ¿no? mm. este, sucios, cocinas sucias, plagas. Eh, hace unos años vimos cómo desbordaban y disculpen, pero hay que decir las cosas como son. Desbordaba este, los inodoros del borde y del moyano, ¿verdad? Sí, sí, seguro, claro. Entonces eso es indigno y es y es meterlos. Nadie los ve y creo que tampoco nadie los extraña. Se entiende lo que yo digo. Ahora vos tenías en esta ley una garantía que era eh, un órgano revisor. Tenías abogados que te tenían que poner el Estado, ¿verdad? Entonces, ¿el abogado para qué estaba? Para cuidar también, para que uh -huh. no se vulnere. Eh, de, después, si quieren, vamos a hablar de un fallo, pues es que buscando todo esto y diciendo ¿por qué vamos a retroceder tanto? ¿Y por qué vamos a quitar derechos? Y otra vez volvemos con el sujeto de derecho, ¿no? Este, en Pero... el año 1923 un fallo que es espectacular lo que dice la corte con toda con toda la rudeza con nada de derechos humanos pero cómo habla de cómo te amparan y cómo te protegen porque una cosa es que el estado te proteja y te ampare y otra cosa es retenerte ilegalmente mirá lo que decía la corte en 1923 no es decir Todos sabemos cuando maridos o hijos o cualquiera con dos firmas de psiquiatra te metían en un lugar y no salías nunca más. ¿no? Bueno, uh -huh. Después también vamos a hablar de la muerte de un pibe de 23 años en noviembre del 2010. El CELS es querellante y está ayudando a la familia, este uh -huh. chico Matías. Te da, te da escalofríos cuando escuchás a la mamá decir «yo lo llevé allí para ayudarlo» para que salga de su problemática y tenga una vida plena. Claro. Resulta que se lo dan del hospital pena muerto, muerto, con 23 años. Entonces, me parece que es mucho trabajo esta ley de salud mental. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Es decir, musicoterapia. ¿Cómo, cómo te reanimas vos? ¿Cómo, ¿Cómo salís de algo? ¿Solamente con medicación? No, a veces no es así. Uh -huh. Ahora... ¿Querés perfeccionarla? Sí, hay que perfeccionarla. Ahora, también me pregunto, y esto también corre por cuenta mía, ¿no? Este, ¿Esto qué es? Eh, la, ¿La pelea entre psicólogos y psiquiatras? ¿Y trabajadores sociales? ¿Y, y quién tiene mayor criterio? ¿O es un trabajo en, en un, con un equipo para sacar adelante a la gente? Sí, ahí ¿Me hay parece? dos cosas. Una es que estoy pensando cuál es el interés... Particular de un presidente, sea cual fuera sí. En decretar algo que tenga que ver con la salud mental Cuando él es ingeniero Supongo que tendrá gente que lo asesora, ¿no? Supongo, no estaría tan segura Por no. muchas cuestiones que uno ha vivido eh, Por el otro lado, pienso eh, Estas internas entre psicólogos y psiquiatras Bueno, yo creo que, que los psicólogos tienen todavía Como esta cuenta pendiente de que no pueden tener estructuras de, de um, organizaciones hospitalarias en donde ellos puedan conducir, ser jefes, conducir. estar, estar en, la, en la conducción, en la gestión de la, de la gestión, en la gestión eh, de un, de un, en un cargo donde puedan conducir a sus propios compañeros, como en mi caso, yo como fonobióloga puedo ser jefa de sección de, una, de un servicio de fonobiología. Exacto, ¿sí? Sí. Eh, como cualquier médico cirujano puede ser jefe de un servicio de o.. Eh, las trabajadoras sociales tienen una trabajadora social que es su jefa. En el caso de los psicólogos, no. No. Tiene que ser un psiquiatra. Sí, no, bueno. Es como si cosas. en mi caso tuviera que ser un otorrino, como si nosotros eh, nos eh, bueno, fíjate, no fuéramos capacitados, porque la gestión no Cristina, va junto con el título, ¿desde la cuándo viene? Es otra cosa. Pero ¿desde cuándo viene esta problemática? Acordate la ley, la 448 de Cava. ¿Por qué no se puede? ¿Qué, ¿Qué pasó con esa ley? El otro día leí un reportaje que lamentablemente no me acuerdo a qué doctor se lo, se le hablan. Entonces dice, porque estamos en la disyuntiva, ¿de qué vamos a aplicar en Cava? la 448 o la Ley eh, Nacional de Salud Mental? Pero yo digo, eh, caramba, ¿no? Para opinar también, leamos un poco. La ley también dice, ¿cuál vas a aplicar? La que sea más favorable a la persona. ¿No? Uh -huh. ahora, esto de conducir si me dicen, no bueno, pero un psicólogo no puede medicar, por lo tanto no puede. pero por qué no puede ¿Qué conducir un servicio medico. los uh -huh. nutricionistas no medican, los kinesiólogos no medican los trabajadores sociales no medican los y... únicos que medican son los médicos y por qué, ¿Y qué no puede conducir bueno, pero vos fíjate, cuando vos decías Eh, estarán bien asesorados ustedes recuerdan que hace poco una diputada, no me importa eh, si es del PRO o del PRO no me interesa er, era el concepto que decía que le iban a pedir el consentimiento a los padres para poder vacunar a sus hijos esa barbaridad la dice una persona que supo, se supone es diputada y que tiene que asesorarse porque hay una cosa que yo creo que siempre que vine acá hable, mm. la autonomía ¿No? es mi cuerpo, los derechos personalísimos, yo quiero morir de esta manera o quiero cuidarme de esta manera, pero hay algo que está por arriba de mi autonomía que es la salud pública señores, entonces no es que un papá diga no, a mi hijo no se lo va a vacunar de la bcg o yo no voy a hacer no, hay una cuestión de salud pública en la que se terminó lo que vos querés, claro. En el hospital, no sé si lo has oído, pero nos ha pasado, matrimonios que vienen con, con cierta ideología, que, que hablan de, de lo vegetal, de las hierbas, uh -huh. ¿no? Y, y sale, bueno, el ogro que es la abogada, y le dice yo lo lamento mucho con sus creencias. Pero está mi hijo también, está el hijo del otro, el otro... Ahora, ¿su hijo dónde va a vivir adentro un termo? Ahora, esto lo dice una diputada en un congreso, y dice vamos a pedir consentimiento. Y creen Que con eso vos estás creando más derecho. También me gustaría saber Realmente cuántas es, personas... Es porque real. en el sí, Congreso sí. hay muchos abogados, sí, hay, hay, ¿no? hay médicos, hay contadores. ¿Hay muchos psiquiatras y psicólogos? No, no lo sé. No, no no No, sé. no, no. no deben, ver, Seguro no. que no. Y por el otro lado, pienso en un caso puntual, el del licenciado Lopagriari, que hace ya no sé cuántos años... Oh. dirige un centro de salud y que no puede formalmente presentarse al concurso para que eso que hace hace más de 20 años sí, se lo reconozcan, Exacto. como también pasa en otros lugares que con una trabajadora social o con una odontóloga, porque como no es médico, entonces para para hacer el trabajo sirve, porque hace más de 20 años que lo hace. Y Pero para que lo hace que, bien. Que arman la estructura para que le paguen, porque cuando uno hace una actividad de gestión también tiene que tener un plus, un extra, que se paga. Y son cosas que yo no... no, no, y, no y, pero también creo que el modelito médico, que no solamente es quirúrgico, tendría que, que sentarse y decir, bueno, a ver muchachos, esto, esto les corresponde, esto es de ustedes, como no van a medicar nunca por ahora no sé cuando yo ya no esté en este mundo a lo mejor sí no sé pero nada este bueno esto esto tiene que ser de esta manera o sea claro si ellos, pero también o sea, que, que lo, lo ponemos sí pero Cristina también ponemos el tema como si el tema de la salud mental solamente es medicar uh -huh. entonces chao eh estamos chao estamos musicoterapia. estamos todos eh, al trabajo si chao fuera solo medicar Claro, yo creo que tiene que ver también con que es una enfermedad, o sea, es algo relacionado con la salud, que al no ser tan palpable, vos andás mal de la vesícula y de última te haces un tratamiento, te operan y ya está, o sea, se ve palpable. El, el, el problema de la salud mental es muy... Eh, como es tan subjetivo desde el punto de vista de la persona, que quizá es muy... Y, y ahí es donde se aprovechan para buscar todos estos artilugios. Yo creo que sí. Yo, yo y no estoy correrlo. tan segura. Yo no sé si la vesícula es tan clara. no te ¿A, vos te la, a, vos te, a vos te dicen que te tienen que sacar la vesícula porque ellos ven algo, que interpretan ellos, que hacen ellos Está bien, y que pero, pasan por el ojo pero de ellos. quiero decir que, ha, que a ver, independientemente si lo de la operación cor era correcta o no era correcta, había que sacarlo no. Es algo palpable, vos lo ves. El día que te la sacaron te hicieron una herida, te hicieron un... Una, la laparoscopía o te, te, te operaron del apéndice, sí. lo que sea. Y ya está. Y lo ves, está. Y, y te además recuperaste no y ya está. El y otro y día además se se te pasó. no vas con, con un cartel en la frente que diga ex eh, con apéndice, mm. ¿no? Ya les, lo sacamos. Claro, por Estas eso. enfermedades son sí, es humillantes, vergonzantes, o oh, no, Vergonzante. Claro, vergonzantes. Sí. Vergonzantes, discriminan, es decir... Todo, pasa por toda la persona. Uh -huh. No tener vesícula no te desvaloriza. No te desvaloriza. No tener amígdalas tampoco. Y además, atenti, eh. A, los sumo le a la te familia quieren... también, porque claro. la familia del loco, del esquizofrénico, del adicto. ¿Se entiende? Y sí, eso también pasa con algunas discapacidades. La sordera también es bastante estigmatizante y no... Claro. Si bien no es tan visible, eh, sí. eh, generalmente son los sordos de M. Sí, no se, los, no se los valoriza. Pero no, no te se da los... tanta vergüenza. Una... No, no te da tanta no, vergüenza. No, no, y no. tampoco los escondes. Gorrioncito que melancolía. En tus ojos muere el día ya. Escusa si la culpa ha sido mía. Si no puedo retenerte más, a dónde fueron mis amores que surcaban mares, que cruzaban vividos, volando que los ven sellando, maleditos, no te marches de luego che me la tu pues in tus caprichos yo quedaré, pero cada cosa che fue tuya con el alma rota buscaré a donde fueron. Esos tiempos que soñaba el viento que cruzabas vívido No te marcie Estamos ya terminando Y estábamos con la doctora Galati ¿Y qué, nos, qué podemos dar como cierre, Doc? De esta charla Desearnos suerte, cruzar no, los dedos no, yo lo, lo que <risas> espero es que se asesoren Que alguien... Hay mucha gente que sabe muchísimo Ajá. sobre esta ley Que Ajá. ha trabajado muchísimo sobre estos temas gente que realmente es especializada en esto, entonces no es posible que un decreto presidencial claro. eh, te tire una ley de vanguardia, que había que perfeccionar, valiosa, donde lo que tenés es el valor al sujeto como persona, uh -huh. ¿no? Este, y que nadie es insano toda la vida... ¿Y quién te declara insano? ¿Y quiénes te dicen qué y qué no? Uh -huh. Y que no vuelva el Estado a hacer... ¿Se acuerdan, no? este Cuando era el patronato, uh -huh. ¿no? Y entonces eh, su, los pibes eran estaban por el patronato y el Estado hacía con ellos lo que quería. Terminemos con esta tutela. El Estado debe garantizarme mi derecho a la salud, ¿verdad? este Y bueno, y, y, y también... un.. un que se termine en definitiva este juicio y que se deslinden o que, cuáles son las responsabilidades de todos los profesionales que estuvieron y que un chico de 23 años murió, este chico Matías Carbonel, y tiene que terminar todas estas cosas. No son lacras, no son, son personas que uh -huh. no nos gusta ver, ¿eh? que no nos gusta ver. Así que uh -huh. bueno, muchas gracias y ojalá esto nos siga. Sí, Dije, igual vamos a seguir, ¿no? o sea. Nos vemos en otro programa, no, doctora. por supuesto digo que ojalá no la, se firme. esa silla, esa silla dejame... casi escriturada. Sí. ¿eh? Ay, gracias. gracias, gracias. Déjame que, que cerremos con esto. Eh, sí. Norita Cortiñas, después de la marcha del 8 de diciembre, eh, le hizo Fernando Tebelo, nuestro compañero de la retaguardia, una entrevista. Y entre otras cosas, hablando de todo lo que está pasando, dice, no queremos que toquen la ley de salud ni de la ley de salud mental nunca más manicomios nos costó 30 años tener una ley defendiendo a la gente que sufre de un deterioro en su salud mental y no puede ser que volvamos a las viejas leyes opresoras y destructoras del ser humano es norita, uh -huh. es norita. un abrazo para claro. ella claro <risa> muy claro es claro totalmente mate y bizcochitos listo tejo y paletas listo papá no está listo ¿qué pasó? no, no le entra, entra la malla!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 y eh, un tema de Claudio Baglioni, sábado por la tarde. Le agradecemos a Julio Pardo en la M690, a Nati y a Fernando aquí en la retaguardia y sepan que se pueden quedar con el doctor Alfredo Grande y Rerentinori con sus sueños posibles. Y nos vamos a ir con un tema, un tema que me encanta, me encanta su letra y que me... bueno, como estoy en el mes de mi cumpleaños, ya dije, es, uno de, es una de mis letras y el tema es al lado del camino. ¿sí? Muy bien. Luis, gracias y nos vemos el próximo lunes en otro programa de Oíd. Mortales. Chau, chau. Chau.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 Que piensan, que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da gaspe y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado.